Mi nombre es Tom, soy de Ecologistas en Acción y aquí estoy en Lizarra para hablar lo que ha sido las movilizaciones sociales eh, en Copenhague en diciembre del 2009 eh, luchando para frenar el cambio climático no y sobre todo la pregunta es qué hacemos después del fracaso de los gobiernos en Copenhague que no llegaron a un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero los que provocan el cambio climático y eh, nosotros los movimientos sociales los que hemos dado una respuesta contundente en Copenhague con una manifestación de más de 100.000 personas y un foro alternativo eh, con más de 60.000 personas, pues eh, terminó con una declaración bastante clara que dice el título, cambiar el sistema y no el clima, ¿no? Por lo tanto, hay una apuesta decidida por los movimientos sociales por el cambio sist del sistema capitalista. Sin ese cambio, pues es imposible frenar el cambio climático. Y también creemos necesario pues tomar en nuestras manos lo que es la lucha contra el cambio climático porque evidentemente ni el poder político ni el poder de las corporaciones van a hacer algo para enfrentarse al problema social y ambiental más grave eh, que hay en los próximos 100 o 200 años. no Y como hay bastante evidencias hoy en día que el cambio climático ya afecta a cientos de millones de personas en el mundo, fundamentalmente en los países del sur que están más afectados por eh, diferentes impactos del cambio climático, sin embargo son ellos que no han generado ese problema, sino lo somos nosotros en los países eh, muy industrializados en el norte, ¿no? Entonces hay una, una, una demanda de por parte de los países del sur a los países del norte Que aquí lo que tenemos que hacer es pagar nuestra deuda climática no, O sea, todas las emisiones que desde la revolución industrial hemos echado a la atmósfera Eso supone pagar un dinero los países del norte, a los países del sur Que ronda en torno a los 100 mil millones de eh, dólares al año Para que estos eh, países puedan eh, tener los recursos de para las medidas de sobrevivencia ¿no? Eh, porque en realidad eh, cada año lo que cuentan hoy en día son 300.000 personas que mueren por diferentes causas del cambio climático o bien por falta de alimentos, por falta de agua o por diferentes situaciones metodológicas como huracanes, inundaciones, etcétera. etcétera. Entonces eso es un pro problema pues muy real. ¿no? Entonces nosotros aquí los movimientos sociales tenemos una responsabilidad de hacer frente a, a ese tema Eh, aquí estamos llamados en abril, el Día de la Tierra ¿no? eh, de hacer movilizaciones y lo que nosotros proponemos en preparación de estas movilizaciones en abril, organizar a nivel local asambleas de los pueblos sobre justicia climática para en primer lugar analizar eh, cuáles son las causas del cambio climático, en segundo lugar eh, plantear cuáles son nuestras respuestas eh, y cómo podríamos, por ejemplo organizar no solo movilizaciones, sino también acciones que visibilizan quiénes son los responsables del cambio climático, pues aquí en Oiscadi pues claramente las diferentes empresas que están construyendo el tren de alta velocidad eh, Iberdrola o el banco BBVA, que son todas estas empresas que eh, son muy responsables por eh, fomentar digamos una eh, economía capitalista a nivel global que provoca el cambio climático y al mismo tiempo también denunciar las políticas públicas que fomentan más infraestructuras o políticas energéticas o de agricultura totalmente insostenibles y también eh, podemos señalar digamos en estas movilizaciones cuáles son nuestras alternativas no pues por ejemplo la agroecología pues la soberanía alimentaria la apuesta por eh, una agricultura distinta un modelo de urbanismo eh, basado en las necesidades de las personas y no construir ningún metro cuadrado más de hormigón porque ya está eh, suficientemente construido eh, y ocupado con hormigón eh, todo el territorio y eh, sobre todo acabar con eh, actividades industriales pues eh, generadores de emisiones de gases de efecto invernadero y plantear dónde salen empleos y eh, un trabajo digno para las personas en, en en una economía pues no basado en el beneficio del mercado sino una economía basada en la justicia social y la solidaridad ¿no?